throat He hungers in his secret dreams The heart and voice of cruel machines Lover is not what she seems, And she will not leave a note A class of 1998 show The situation, tragedy Grand office, slick with soap Cliffhangers with no hope The watercolour The bloody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 The Black 1998 show The toads song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets story. noches a toda la gente que te hago ahora mismo sintonizando radio cucaracha la radio libre w un saludo a toda la gente que te ha sintonizando esta emisora a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de internet, a través de la nuestra página web del www.radioguca.org. Página web que está está eh, renovada, está remozada, está muy guapina está muy guapina, no siendo por una cosa que llegue, eh, una cabecera muy guapa y tal pero a mí no me gusta porque ya no está ahí el, el nuestro amigo, el... o al mío por lo menos, ya no está ahí un amigo el cucaracho, hay ahí un bicho feo, ¿eh? una cucaracho un animal, sí, vale, hierra de cucaracha y también que tenga una cucaracha, no, pero si mientras 30 años tuvo otra cosa que no era una cucaracha al uso, digamos, eh, bueno, pues va, me hubiera prestado que este año que cumplimos la treintena, pues pues también hubiera hubiera sido igual y hubiéramos seguido teniendo ese que otros llamen que si la mota de pelo ¿eh? que si la mota de, de polvo bueno pues oye no sé a mí a mí gustaba me gustaba mucho y tenía mucho tenía mucho cariño yo la verdad a la a la, a la cucaracho en cuestión bueno tenerlo y sigo y sigo teniendo y ¿eh? porque a ver que no que morrer no morrió que él siga ahí ¿Eh? El sigue ahí. De hecho, estaba yo pensando que, coño, si, si, si, así no, si deja de ser la mascota de la, de la radio en general, va a ser la mascota de Anedonia, de, de, aquí, de aquí en Alantri. ¿eh? Sí, sí. No, no sé qué tiene que ver ese bicho con la con Anedonia, la ¿eh? con este ya más doné, esta negación del placer, esta incapacidad de sentir el placer que da, que da nombre y título al. al nuestro programa y el nuestro programa favorito de Radio Cuca, ¿eh? este anedonia que fae toles el man es el anedónico miserable, no sé no sé si si lo simboliza pero bueno tampoco tengo ni muy claro, ¿eh? no siendo por la tradición y por los muchos años por qué simbolizaba y seguirá simbolizando coña Radio Cuca, imagina que tampoco pasa nada si tiene que simbolizar a la anedonia. ¿eh? Eso que, la a ver, fuera coñas, la imagen que más me gusta Aunque sea, a lo mejor, incluso un poco desagradable, No deja de ser esa que, que, mientras muchísimos años Fue la que identificó a, a esta emisora Es la que yo recuerdo como, con la, como la imagen de Radio Cucaracha Ese ¿eh? bicho mal encarado con un micro micro cerca Y, y haciendo un corte de manga y sacando y el... el deu corazón, eh, tiene todos los dedos todos los dedos en un puño, pero pero estoy al deu corazón, ¿eh? dedicándolo a, a toda la gente. A lo mejor dedicándolo incluso a, a aquellos que falaben, que falaban mal de él. ¿eh? Pues oye, que me que cojones, yo toda la vida fui a de las cosas perdidas y y toda la vida fui y sigo siendo a ver, a ver basta que una persona caiga mal ¿eh? para que yo me, me sobreponga a ese, a ese digamos esa zona que se tiene y diga yo cago en la mar pues mira a mí a lo mejor de otra manera no me hubiera fichado en esta persona pero basta basta esto para que, ¿eh? pa que sí para que para que sea yo ¿eh? para que sea yo el que ...bueno, pues el que más el que más eh, mire para ella... ...bueno, oye, pues en fin, cada uno, cada uno llega uno... ¿no? ...y cada dos una piragua... ...bueno, recordamos también que... ...sigue hoy 7 de febrero... ...son ahora poco más de las 10 de la noche... ...les 18 minutos exactamente... ...según el reloj de la emisora... Pues entonces es, te en 107.3 en... la frecuencia modulada, teáis en a través de la nuestra página web en internet, eh, te en, ...es en que estoy sintiendo en puto directo, o sea que, eh, pueda que lleve un momento ágil, más que nada porque a ver y puede ser un momento importante. Porque si, si chifla o peta el programa de grabación, esto no se graba. Entonces, es que no lo sientan en directo y van a ser los únicos que que sientan en edonia. Eso sí, si todo salió bien, de momento el, el, el programa este está grabando. ...y Si todo salió bien, para no hay siete 7 de febrero, pues no, no, no os, no os moezáis porque no hay ningún tipo de fenómeno paranormal. ¿Eh? Y es una cosa perfectamente natural porque la nuestra página web, ¿eh? Eh, bueno, la nuestra página web, digamos, la nuestra emisora, se la web se llama analógico, emite un montón de programas en, en diferidos, en el que, bueno, estaréis sintiendo anedonia en diferido. O incluso la descargaste de, de archivo, que él no es su repositorio de, de programas, pero sí, por ahí. Por cierto, que comenta la gente que no saben cómo acceder Eh, a los programas grabados porque parece que el enlace que había en la página desapareció. De eh, tranquilos que eso segurísimo que se arregla. Y si no, de todas maneras, basta con ir a directamente sin pasar por la, por la nuestra página, varse a, a www.archive, con, con v, punto eh, archive.org y ponéis ahí en, ahí, o sea, una ventanilla, para buscar, como los buscadores, y ponéis ahí Radio Cuca y ya pues lleva a todos los programas grabados de Radio Cuca Y bueno está esta noche estoy yo bueno seguro que se me nota vos. estoy un poquillín cansado ¿no? estoy un poquillín cansado porque bueno tuve Estuve toda la tarde peleando, empleando como único arma una, una rosa. ¿eh? Yo soy profe de la opinión de que la, la rosa y es siempre más más poderosa que la espada. ¿eh? Yo un camino más largo pelear con, con, con empleando rosas que empleando espadas. ¿eh? Sí, ya sé que a lo mejor todo aquí corrigiéndome El dicho no es y el dicho dice que es más poderoso la pluma que la espada. ¿eh? Eh, refiriéndose a que hay más poderoso a lo mejor, aquello que escribes. Creo que originalmente se refería al, al poder de, de los periodistas. Que era más, más poderoso el hecho de difundir una noticia que a lo mejor el hecho de, de imponer una cosa por la fuerza. Bueno, a lo mejor... Ye, yo una yo una adaptación y lo que a mí me gusta decir siempre que lo, lo de que la rosa más poderosa que la espada, en el sentido de que lleva más sencillo llegar a determinar es alcanzar al determinados objetivos. Yo diría que prácticamente todos empleando métodos no violentos. Yo no creo que la violencia sea necesaria. Aunque bueno cada vez pienso que cada vez pienso que más porque bueno estoy viendo que Mm, que en muchos casos es eh, eh, necesario e incluso estoy empezando, bueno, estoy empezando no, y hay mucho que no me, eh, no me disgusta la idea de pensar en guillotinas y pescuezos cortados. Pero bueno, oye, qué sé yo, supongo que, que aquellos a los que yo lo deseo se lo están currando, se lo están currando muchísimo para pa que yo llegue a, a desear esto. no día normal en mí, ya os lo digo, un día normal. Porque yo habitualmente lo que pienso, y, y eso, y eso de... yo la rosa, antes la rosa que la que la espada el hecho es que la batalla que yo libré al güey eh, libraron a más personas ¿eh? ellos emplearon la espada y no obtuvieron no, no, no tuvieron resultado porque contra la espada está el escudo cuando ataques con una espada y es fácil que, que, el, que el receptor del ataque se defienda ¿no? ...que ponga un escudo... ...que ponga también esos armes... ¿eh? ...incluso que reaccione... ...que contraataque... ¿eh? ...que para el, el to golpe... ¿eh? ...que para el to golpe de espada... Eh, ...con el su so escudo y después contraataque... Co, ...con esos propios armes... ...con, eh, con la espadas espada... Con, ...con el su so ¿eh? ...pero por embargo... ...cuando la... ...la, la batalla la... ¿eh? ...la desarrolles... El, ...con el to arma que lleve una rosa... y acariciar con unos con unos pétalos ¿Mm? la rosa igual no enye hay... <risa> la palabra o sea la flor que tenía que utilizar como metáfora porque tiene espines entonces algunos pueden pensar así ah, pero acaricies con los pétalos pero después claves de espines también no, bueno, pues vamos a decir que lleva más poderoso el clavel que la espada qué sé yo al ¿Mm? clavel no tiene espines o cualquier otra flor coño que la mayoría de las flores no les tienen Quiero decir que, yendo por los buenos, ¿eh? consíganse más cosas a lo mejor que yendo por los males. Llevas de, ¿eh? de largo, el camino es tan curtio, al que gustan las cosas fáciles y rápidas, mira que no... Que no busque, que no busque este camino, que no use esta técnica. ¿Eh? El que te ha dispuesto a ganar y, muchas veces y perder otras, pero no convencer ninguna, pues que no, que no utilice esta técnica, porque esta técnica no sirve para, sencillamente para vencer, ¿Eh? sirve supuestamente para, para convencer también. ¿Eh? así que no tiro por allá el que, el que se haya cansino y piense que no vale la pena esforciarse ¿eh? para pa ganar los objetivos que tampoco no use la flor que no use la rosa, el clavel ¿eh? que use la espada directamente porque lleva rápida ganará o perderá ¿eh? degollará o se tendrá degollado pero seguro que más rápido, más rápido de lo que va a obtener resultados empleando los pétalos de, de la flor. Pero bueno, oye, yo soy de esos que, que prefiere echar el tiempo que falta eh, en, la, en el combate y, y utilizar esas otras herramientas. Hoy es uno de los días en los que, ¿eh? curiosamente, me siento... un poquillo, un poquillo nada más ¿sí? eh, orgulloso o satisfecho, mayor que orgulloso o satisfecho de tener estudiado lo que lo que estudié, ¿sí? una digamos que lo que lo que estudié en esos días era en un conjunto de, de técnicas y bueno la, el, con, los conocimientos en los que se basaron para para amar eses técnicas o para diseñarles Eh, para entender a los demás, incluso para, en cierto modo, eh, poder modificar la, la, la su so conducta, la su so forma de ser, los sus actos, vamos a decirlo así, poder modificar los sus actos y los sus pensamientos y las sus actitudes también. Qué curioso, ¿verdad?, qué curioso que una persona como yo, que los que teáis de, de sentir este, este programa, ¿eh?, A eh, lo mejor sabéis de, del amor que tengo yo por, por el individuo, ¿eh? por la voluntad individual. ¿eh? Lo que yo desprecio es el hecho el de que otras personas, ¿eh? allenes, otras voluntades, pisen, a, pisen y sometan a la voluntad individual. Creo que la voluntad individual es la cosa más grande del mundo, siempre que un, ¿eh? siempre que esa voluntad individual... Respete las demás voluntades individuales. ¿Eh? El único respeto que hace falta, el único respeto que hace falta, que es sencillamente no ¿eh? tratar de influir en los en los otros. Hoy sentía una persona que bueno pues cuando de aquí soltó eso de todas las opiniones son respetables. Eh, dicho bueno respondió ella y a lo mejor respetamos demasiado. ¿eh? es eh no no es respetable. nunca no es respetable, Si cuando cuando una opinión, cuando una junta, cuando un tú, está coartando a otro. Hay una frase de de una mujer que la su vida allí un ejemplo. Alessandra de David Neal, ¿Eh? me encanta, me muy ya si tenéis oportunidad de leer cosas de ella. O sencillamente de, de leer una biografía, de leer la, la sobida que es que fascinante. Veréis que, bueno, <ríe> que por algún motivo me, me gusta. Tiene una frase muy guapa que viene a ser algo así como que dice ella, de obedecer eh, y morrer... ¿Eh? Porque cada instante en el que una voluntad individual se somete a una voluntad allena, ¿eh? ese momento, ¿eh? y un instante perdido una vida. Yo casi pienso igual. Por desgracia, los instantes perdidos son la mayoría, la gran mayoría de vides, Son muchos, son muchísimos. Pero bueno, oye, eh, la nuestra tarea, es ¿eh? que se llena cada vez menos. ¿eh? Bueno, la nuestra tarea, a ver, la tarea de cada, de cada individuo. Debía ser esa. O yo, por lo menos, creo que la, la mi tarea tiene que ser esa. No tengo muy claro si la mi tarea tiene que ser eh, conseguir que los momentos perdidos de los demás sean menos, o sencillamente conseguir que los momentos perdidos por mí mismo sean menos. No penséis que esto lleve una forma de individualismo de si... Bueno, el individualismo mal entendido. Sí, individualismo, porque al fin y al cabo, ...y esmolcese más eh, por las cuestiones propias que por las cuestiones de los dos iguales. ¿eh? padecería padecería que hay que que individualismo en ese mal sentido de la palabra. Por embargo, yo considero que ese individualismo ya la, y la vía y el camino. Porque a través de él, queramos o no, a ver si es verdad que muchas veces cuando discuto este tema... Eh, siempre me salen con eso de no, no, el individuo, el ser humano, y es social, entonces el individuo no llena, eh, hay que pensar en social. Hombre, yo cuando digo estas cosas eh, tengo muy claro, muy claro que quieras o no, cualquier mínima cosa que falles cualquier mínima decisión que tomes, cualquier mínimo acto va a influir en los demás. ¿eh? otra cosa y ¿eh? ¿Eh? que si hago esa decisión lo tomes pensando en esa influencia que va a tener los, en los demás desellándose esa influencia en los demás o pensando nada más en ti otra cosa y ¿eh? que bueno que lo sepas joder eh, pienso que cualquiera que diga no yo fego las cosas para mí y yo no me meto con nadie ni con nadie bueno pues yo un ignorante ¿eh? yo un ignorante o no quiero ver o no quiero ver lo que hay eh, por supuesto que siempre vas a vas a influir en otros y a lo mejor incluso ¿eh? el, el mero hecho de que tú fegas las cosas como tú consideres que son justas ¿eh? y con ello influyas en otros pues a lo mayor sirve también para que esos otros ...consideran también que tienen que... Eh, ...tentar de hacerles cosas como ellos consideran... justes. ...yo pienso que... ...pienso que yo un poco así ¿no? Bueno, y todo esto venía a cuento... ...de que digo yo que yo curioso que... ...que yo en su momento... Eh, ...una persona que ya sí, tan amante de la voluntad propia... ...y tan defensor de casi... ...casi, bueno... ...casi desde un punto de vista religioso... ...de la voluntad individual... pues estudiar una cosa que precisamente va en el camino de, de influir, digamos, en otros, de modificar lo que fa en otros. Sí, no deja eso de, de ser un poco paradójico, pero también, y es cierto, por otro lado, que de la manera, por lo menos, que yo lo veo, esa influencia o ese uso de, de esos conocimientos y esas técnicas para influir en los demás Yo intento usarlo siempre de, de manera que sencillamente el que haga sería ayudar a los demás a tomarles sus decisiones, no, no intentar imponerles una, una decisión. Seguramente pueden usarse para eso. Seguramente muchas veces eh, se usaron para eso. Seguramente no. ¿Eh? Fichu, o sea, digo lo yo, que se son muchas veces para eso. Pero no llega no la manera en la que en la que yo lo uso las veces que, que lo uso. Yo de verdad sí tengo, tengo ese amor, ese, ese aprecio, esa admiración por la voluntad personal y en todo caso lo que yo intento cuando, ¿eh? cuando intento esa influye influir a los demás, ya que ellos también llegan al, al convencimiento de que Bueno, pues que esa individualidad, esa voluntad lleve una cosa grande, y una cosa importante y, y la pongan en marcha y decidan ellos, decidan ellos, tomen sus decisiones, eh, empleen la su voluntad. No sé si, si vosotros pensáis de la misma manera o pensáis de otra, sea como sea, bueno, pues no soy quien va a influir en la vuestra manera de pensar. sau that you Pifia inicial, que en este caso, esta semana, en vez de pifia inicial, fue pifia casi media hora del programa Pero bueno, funciona igual, ¿eh? Funciona exactamente igual, consiste en hacer algo con una radio comercial No se podría hacer porque implicaría una posible pérdida de beneficios económicos porque los patrocinadores nunca ríen patrocinar, nunca ríen poner perres para que un programa que comete pifies ¿eh? Eh, anunciara los sus productos. Normal, me parece lógico y normal. Pero tenemos la gran fortuna de que Radio Cuca, que yo lo que estás entiendo, porque sigues aquí, sigues en el 107.3 de la frecuencia modulada, sigues en el www.radiocuca.org. Tenemos la gran fortuna de que Radio Cuca no en un yeso, en una radio comercial, ¿eh? y una radio libre, y aquí podemos hacerles pifes que queramos. porque nadie nos paga nadie nos mantiene ¿eh? estamos pesebrados por nadie ¿eh? nadie nos llena, nadie nos echa el pienso ¿eh? somos nosotros mismos los que sacamos este sitio el ¿eh? somos los mismos que, que sientes cada día si pones la de cuca ¿eh? esos mismos somos los que los que sacamos entre todos este este sitio el antre ¿eh? está bien, está mal ¿eh? se los diría mejor estar en una de esas radios comerciales en las que te pagan todos los meses por hacer ¿eh? por un programa qué sé yo, diario, semanal ¿eh? ¿se dirá mejor eso? o me, yo pienso que no que mira tú que eso puede llevar a, ¿eh? puede llevar a una reflexión importante hubo gente que pasó por, ¿eh? por aquí, por Radio Cuca por Radio Cucaracha mmm, con la idea de, bueno, pues aprovechar para agarrar aquí ¿eh? una experiencia, ¿eh? pensando más más que en Radio Libre en, en una radio de, de aficionados pensando en una radio de aficionados para, oye, ¿eh? para pasar un tiempo en el que aunque no ganara Perres por por hacer radio, pues que llegara llegara ese momento en que en quisieres ganar, ¿eh? que fuera por, otro, ya, por otra radio donde donde sí pagaren por por hacer por hacer estas mismas cosas que se que se fan aquí por radiar por locucionar no sé si existe si verbo si no existe invento ...lo yo no pasa nada ¿eh? yo como muchas cosas eh, como muchas cosas como las demás cosas en la vida ¿eh? Eh, hay mucha gente que que les cosas les fae... para pa ganar perras ¿eh? Hombre, cosa que podemos considerar eh, obvia hasta cierto punto. Porque el dinero y el reforzador secundario por antonomasia. Por eh, ¿Sabes lo que lleva un reforzador secundario? Venga, eh, pues lo cuento. Eh. Pues lo cuento porque tampoco tengo otra cosa así en especial de la que hablar. Que tenga prisa no tengo prisa. O sea que puedo contároslo. Un reforzador secundario... y aquel que que en sí mismo no va no va nada en sí mismo no va para nada pensáis en perros si estáis imaginais que naufragáis en una isla desierta y que en el naufragio perdióse todo morrió todo el mundo menos menos tú mismo perdióse perdióse todo el cargamento Y lo único que se salvó Lleva una caja fuerte que, que encima rompióse Con lo que se puede Collar perfectamente todo lo que había dentro Y esa caja verde ¿eh? Pero esa caja verde Esa caja fuerte Está llena de papelinos ¿eh? y, y de y Trocinos de discos de De metal qué utilidad Y pues dar a, y pues dar a eso Pues supongo que date un poco de calor, prende fuego si tienes manera de, de hacer fuego, sabes, hacerlo con las con las cocines que tengas por allí, con palos, con piedras y demás y, y lo, los, los pequeños discos de metal, pues no sé, para qué pueden para qué pueden servir para tirarlos a, si ves un pájaro y las ciertas vienen ¿eh? en el tanque, pues igual lo matas y tienes comida pero bueno, mal lo veo, ¿eh? mal lo veo por embargo eh, en la nuestra sociedad pues hay el reforzador secundario por antonomasia ¿por qué? porque permite a través de él obtener cualquier reforzador primario ¿Mm? los reforzadores primarios son los que, los que realmente valen pago pues la comida, el... son muy pocos en realidad eh, la comida, el, el calor y el sexo Y poco más me parece mm, Sí, la sociedad, el, el calor, el sexo Y no me acuerdo si había sido algún otro reforzador primario puramente Bueno, ya veis Después también hay gente que, que no tiene así de demasiado interés en eso del sexo Entonces que tenía ser lo mejor en, en, el, en el, el alimento y el calor mm. eh, Podéis decir, coño, pues a mí no me gusta cuando no, no hay demasiado calor Prefiero un sitio en el que tenga un poco frío El reforzador primario, cuando se fala de calor, se fala del calor necesario para tener confort. ¿eh? Si tú estás en confort a los 4 grados, pues 4 grados para, para en tu caso, y el calor, hombre. Y el alimento, pues lo mismo, joder, no llegue el alimento en todo momento, ¿eh? sería se un reforzador. Cuando estás fartucu de comer, qué sé yo, castañes, pues si tú fiertas en otra castaña, y dices, tú, cago un Dios, me la pongas delante que, que he hecho la bota Bueno, pues en ese momento la, el alimento, no lleva un reforzador primario, refiere el al alimento eh, como necesidad básica. Después, bueno, pues hay un montón de reforzadores ahí, que en el caso de los de los seres humanos, pues bueno, están en medio, y están entre el primario y el secundario por entoromasia. ¿eh? Hay un montón de cosas ahí que no está muy claro que sean necesidades básicas, pero que la gente les considera de esa manera y por eso por lo que se ven en la necesidad de trabajar, de hacer cosas, de desarrollar conductas a través de les cuales consigan ese reforzador secundario, el dinero. Visto así pues a lo mejor no tiene mucho sentido estar haciendo radio en una radio libre en la que nadie no te va a pagar un céntimo por hacerla. no va a venir ningún patrocinador a date perres por anunciar el su producto, eh, no hay ninguna cúpula directiva que vaya a pagarte dinero si lo fais bien. En ese sentido podrías decir no tienen eh? no tienen no tienen por qué hacer radio libre? eh, ¿No, no tienen traza, no tienen ¿por qué la haces? ¿qué obtienes? ¿qué tipo de reforzador? Porque sí que es verdad que todo lo que faigamos no os engañéis todo todo absolutamente todo lo que faigamos en en, en la nuestra vida como como organismos vivos valga la redundancia todo lo hacemos a cambio de reforzadores ¿eh? a cambio de reforzadores experimentados en nosotros mismos o en allí o en otras personas. Eh, queriendo tener un reforzador que bueno pues sí que a lo mejor no tenemos pero es nuestra intención y, y obtenerlo entonces por qué hacemos por qué hacemos esto supongo que porque obtenemos otras cosas Da sabrá la cosa, eh, causará lo que lo que lo obtiene, seguro que lo que yo obtengo no es lo que obtienen las demás personas que faen fan radio en en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, fan Radio Libre, ellos sabrán, pues muchos igual reforzador y y ese agarrar experiencia para para después hacer radio comercial y ganarse la vida haciendo radio. Ganarse la vida, bueno, más bien ganar el reforzador secundario. Y Pues la verdad que como, como esto, lo demás en la vida, ¿eh? Quiero decir, yo, por ejemplo, fuego radio aquí. fuego radio aquí, yo creo que, que aunque me propusieran hacer radio en otro sitio, bueno, igual aceptaba. ¿eh? que me, Vamos a poner que me propusieran hacer radio como un trabajo. Bueno, pues sí, a lo mejor aceptaba, pero no creo que disfrutara lo mismo que, que disfruto aquí o no creo que disfrutar de la misma manera. Eh, a ver, sí que es verdad que tampoco me falla especial ilusión limpiar y trabajé de limpiador. No me falla especial ilusión barrer escombros y trabajé de, de, de peón de, de obra. Eh, hay muchas cosas que no me falla en especial ilusión, pero sí que les fego porque a veces el reforzado secundario pues nunca da más remedio que tenerlo y es necesario. pero no lle no lle lo que no la cosa que curiosamente a mí personalmente hay mucha otra a ver que no vos que no lleva engaño lo que lo que nos cuenten, o lo que nos intenten vender, siempre están intentando vendernos necesidades creadas, es que non queda otro remedio que de tener ese reforzado secundario, tener ese dinero para conseguirles. Por ello tenemos que tener trabajos que odiamos, para comprar cosas que no necesitamos, ¿eh? como lo vende Taylor Turden en algún momento de, ¿eh? de esta música de fondo que acompaña a The Lion of casi cinco años, o medio pues seis. Bueno, pues la cosa es que muchos no estamos tan por la labor de hacer cosas que hacemos, que sabemos hacer. A cambio de, de ese reforzador secundario, a cambio de esos perros o a cambio de un montón de perros. A lo mejor nos prestaría mucho más faceles a cambio de, joder, de lo necesario. ¿Mm? Vale, y imposible. Una persona en el primer mundo yo creo que no sería incapaz de vivir exclusivamente con lo necesario. Porque lo necesario para nosotros, incluso por mucho que critiquemos el tema este de las necesidades creadas, lo necesario básico para nosotros seguramente en buena parte serán cosas, cosas creadas, cosas que no necesitamos de verdad. Pero bueno, miren, nacimos, nacimos aquí y estamos, nacimos ya y caos. vamos poco a poco intentando desintoxicarnos algunos otros no otros no, no tienen no tienen ningún interés y ninguna intención de, de desintoxicarse eh, soy, somos los que sí lo intentamos mejores que los que los que no lo intentan yo nunca nunca sería yo tan eh, tan chulo como para decir que sí no tengo ni idea no tengo ni idea digamos sencillamente lo que digo tantas veces Que los argumentos que me han contado y que yo he pensado y he vivido, las cosas que yo conozco, que he experimentado hasta ahora, falme pensar de esta manera. Pero, pero <risa> nunca, nunca, no sería yo tan, eh, tan, tan, tan chulo como para decir que, que la mi forma de pensar ya la correcta. A lo mejor toda esa gente convenceme de que, ¿eh? de que yo mucho mayor eso. De hecho yo creo que ya mucha gente intentó, intentó convencerme, ¿eh? pero bueno, yo nunca, nunca tuve dispuesto. No sé exactamente si, si porque nunca me sentí yo tan capaz como me, como me veían los demás, o porque a lo mejor, ¿eh? sencillamente nunca quería, nunca quería hacer, hacer esas cosas. Mira, y el otro día tuve tuve la, la oportunidad de hablar con una persona ¿eh? que yo considero que hay una cosa que sabe hacer, y que sabe hacer muy bien. Un determinado trabajo, una determinada ocupación, en la que yo considero que, joder, que de verdad, que, que hay una persona que sabe y que lo hace bien. ¿eh? Y una ocupación en la que abundan también los... Los, los indeseables que la faen que lleven muchos años faciéndola que van a seguir sin ningún problema y van a seguir ganando muchas perres faciéndolo pero que no tienen ni puta idea ni ningún respeto por los demás yo una profesión en la que además ¿eh? porque vamos a ver haciendo un inciso eh, puede haber profesiones en las que una persona trate exclusivamente con cosas ¿eh? con lladrillos con ordenadores, con, con motores, con, con tablas de madera. ¿eh? Pero hay también muchas profesiones en las que trates con personas. ¿eh? Y hay muchas de esas profesiones en las que el, el tu interés y la tu implicación personal, pues seguramente van a influir en la calidad de tu trabajo, van a influir en el resultado en esas personas. En este caso ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando no estamos de, de ese reforzado secundario, de ese dinero, que vais a ganarlo igual y en muchas ocasiones en, este, en esta profesión que vos, que vos comento en concreto, muchas veces si haces las cosas mal y haces un poco la, la vista gorda, seguramente se mucho mejor mirado por la es entidades, es las empresas que que te dan ese reforzado secundario que te dan, les perras, el dinero. Si intentas hacer las cosas bien y piensas más en la gente con la que estás trabajando y es fácil que en algún momento entrese en conflicto con la empresa porque non busquen eso ellos ellos sé que buscan exclusivamente el reforzado secundario las perras y para ellos que la xente quede satisfecho con ellos nonlle más que una manera de que suelte más perras no más que eso facendo el enciso bueno cerrando el encisu digamos que bueno pues tuve la oportunidad de falar con esta persona yo os digo que que falle ese traballo también Y con el trabajo, vamos a ver, el trabajo para que va a andar con el formador, ¿eh? formador, ¿eh? Que profesor, o sea, profesor de, de personas adultas. Bueno, pues ahí esta persona, yo una de las... Porque yo, va a ver, soy muy, para arriba yo soy que soy muy crítico, soy muy crítico precisamente por eso, porque veo que mucha gente... chupando del, del teto de este tema cuando a mí me parece una cosa fundamental ¿eh? a mí me parece que el hecho de, de ayudar a los demás a que sepan hacer cosas o a que adquieran conocimientos o joder, pues para mí es una cosa importante y que eh, esa cosa, por ejemplo, a mí me refuerza en sí misma, no por no lo que tiene detrás y por el, el propio refuerzo que me da bueno, pues esta persona hacía lo y failo maravilla! O sea, lo fue muy bien. Yo soy muy crítico y sin embargo pienso que lo fe bien. Y bueno, pues como a lo mejor precisamente por eso, por no, por no entrar por el lado, pues bueno, tiene que buscarse la vida de otras maneras. Y ahora bueno, pues contóme que tenía un trabajo en el que, a través de un teléfono, pues mal vendía, intentaba mal vender cosas a la gente ¿eh? un teleoperador comercial de estos y claro decíame joder pues yo creo que no estoy seguro si lo falgo bien porque claro habría muchas veces que a lo mayor podría cerrar la venta pero la gente cuéntame que, que están apurados que no sé qué que incluso aunque esto sea barato que si realmente se dará apropiado comprarlo porque claro que que anden muy muy asustados y yo a lo mayor pues pues Pues renuncio a, a conseguir esa venta y yo decía digo pero no o sea no no nunca te sientas mal por eso por tener empatía por por no querer engañar a, a nadie Hostia, eso yo una cosa que que no que, que muchos no tienen pero que otros tienen la tenéis o tenemos la fortuna de, de sentir yo creo que yo una fortuna ¿Mm? simplemente a lo mejor lo que tenemos es que llegar a, a comprender que, que eso en sí mismo ¿eh? ya es bueno y es reforzador que necesitamos vale esto de luego ahora porque no tengo fame porque tengo la el bandullo lleno y a lo mejor si tuviera el mandu vacío pues estaba dispuesto a estaba dispuesto a a mentir a engañar y a estafar o, o estaba dispuesto incluso a robar y matar bueno a robar ya robo ahora de vez en cuando cuando me apetezca, pero bueno estaba estaría dispuesto a, a matar también no sé o no o a lo mejor la ética va más allá de, de todas esas cosas yo creo que hasta que no te veas eh, hasta que no se ve uno la, en la situación no lo sabe no lo sabe exactamente hmm. la cuestión es que eso hay hay sendas para que para que hay determinadas cosas que son más importantes que que el mero fecho de de ganar dinero de sacar perres hay personas que lo son yo mira con esto que vos contaba al principio porque va todo para todo con esto que vos contaba al principio de que bueno pues que de... Adquirir determinados conocimientos, determinadas habilidades que me permitían influir en, en los demás, eh, siempre me negué a, a sacar perras de ello. No sé si me negué voluntariamente o involuntariamente. Eh, a lo mejor me negué de una manera involuntaria, más bien, ¿eh? Porque bueno, a lo mejor si me preguntaran, no esta noche que estoy aquí en plan reflexivo, pero si me preguntaran diría, joder, pues tuve la mala suerte de nunca poder trabajar de esto. Pero a lo mejor resulta que, que, que no lleva la mala suerte de no poder trabajar de eso y es que la mío ética personal no me lo, no me lo permite. ¿eh? No me permitiría nunca ganar ganar perras con, con esto. si sí me presta para... o solo yo, joder, con la gente que conozco, con la gente que quiero, con la gente a la que me, joder, pues me prestaría, me, o me presta ayudar, o, o tal, ¿eh? pero yo creo que, que a ganar perres que encima yo muy fácil, yo muy fácil, porque yo flipo lo fácil que llevo flipo, flipo al ver, eh, lo, lo que, y, y el, flipo al ver A ver, lo que siente muy, muy largo pues, pues que monta el su negocio y tira palantre. Yo los conozco y digo, madre de Dios, pero ¿cómo es posible que mucha otra gente vaya que esta gente lo, los, los aconseje, los trate? Y, y encima lo, la cuestión es que son contentos, con lo que una vez más pienso yo eso de, bueno, joder, gran igual estás tú en... Estas ¿Eh? son un error y los demás son los que los que están en lo, en lo cierto. ¿Y es posible? posible? Pero bueno, yo de momento de momento todavía todavía soy así, ¿eh? Todavía soy así, todavía tengo una una cierta no sé ética ¿eh? y, y prefiero hacerles cosas como un artesano que como que como un artista a lo mejor. ¿eh? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre entre el artesano? Y, y el artista es, es, dice: Perdona, hay un segundín que faiga un toque. Eh, dice: El es el pistola y el, la manera en la que se identifica el pistolero maniego en el, en el chat de, de la página web de Radio Cuca. Perdona, por por estos, dos, espero que llegue de tanto hablar. Sé que es en el huelo. Eh, dice el Pistolas, eso de los mediocres que faen empresas no será por mí, ¿no? Joder, ya sabes que no por ti. Eh, tú no es mediocre ¿eh? Y, y la empresa en la que tú te has metido parece una cosa más allá de lo respetable. Ya dice que no hay... en no hay cosas respetables, que, que hay muchas cosas que no merecerían tanto respeto y que a lo mejor respetamos de, de demasiadas cosas, pero en este caso, oye, una, una cosa totalmente totalmente respetable. Acaba de meterse, en el, de meterse en el chat de Radio Cook con tal West Pierre. Que dices, Vamos a tener que ir a tomar una botella de sidra. Bueno, pues, Huespier, como no me digas de algo más, no sé quién es. Pero bueno, una botella de sidra siempre, siempre ye, siempre bienvenida, ¿eh? Bueno, tenemos en antes de ¿eh? del inciso del paréntesis este para para comentarles cosas del chat. Tenemos de la diferencia entre el artesano y el y el artista, ¿eh? eh vamos a ver entre el yo podría decir al artesano y el que el que trabaja el que fae cosas tradicionalmente el que fae cosas con las manos ¿m? bueno pues yo extendería que, que el artesano y el que fae cosas ¿eh? el que fae muchas cosas el que fae lo que sé y el que fae lo que sabe hacer ¿eh? ese y el artesano ¿m? el el que el que desarrolla lo que él sabe vale ese es el artesano qué y el artista Yo, bueno, yo diría directamente que el artista hay un cara dura. <ríe> Pero bueno, oye, <ríe> opinión de una vez más digo, y mucho más digo, digo en esta cuestión, ¿eh? ante, ante esta opinión mía, que bueno, que por supuesto que no considero que tenga yo la verdad, No soy tan arrogante como puede decir la verdad. Jimmy, y los los artistas son unos caraduras. Pero bueno, demos cuenta, demos cuenta yo qué sé, pues la diferencia entre un artista y un artesano. Yo, por ejemplo, a ver, voy ponemos en un caso. Imagináis a un par de un par de personas, que que van a mandar a de boda, por ejemplo. y quieren un, un traje entonces van los dos hombres juntos y tal y, y párense delante de un un par de escaparates uno y un escaparate de un sastre y el otro y el de un modesto ¿eh? un sastre y un modesto y uno de bueno pues yo voy a ir al sastre ¿eh? y el otro de bueno pues yo voy a ir al modesto y la diferencia es que que el que entra al sastre y dice hola buenas tardes buenas tardes quería un traje de color marrón de tres botones por ejemplo entonces el sastre va y fai el el traje de con tela marrón tela más del del tipo que llega al paisa y los tres botones y cuando lo tiene acabado y tal, su presenta, y el otro lo prueba, y digo, bueno, ¿no? está mal, está bien y tal. No me gusta mucho esta... me tira de la sisa, mira a ver si me lo arregles, vale, vale, sí, sí, por supuesto y tal y se lo arregla y cuando ya está todo a su gusto y va, pues qué se debe, y bueno pues 200 euros. Bueno, 200 euros, no tengo ni puta idea de lo que de un traje de verdad. Igual 200 y una barbaridad y ¿eh? por decir algo. No sé, y no me, no me gastó 200 euros en, en una cosa para pa poner encima. Y, vamos a, joder, solo decirlo y ya me sienta mal. Vamos a dejar un 100. Vamos a dejar un 100. Eh, bueno, pues nada, esta es la historia del, del que, del que fue al sastre. Ahora vamos a, a poner el que, el que fue al, al modisto. El que fue al modisto, eh. Claro, el modisto, a ver, el sastre es un artesano, ¿eh? y un artesano que, que trabaja la tela y trabaja eh, el, el, el alfiler y el filo y demás, pero el modisto y otra cosa, ¿eh? el modisto es un artista, y un artista. Entonces, claro, el que va al modisto, eh, igual le dice lo mismo, dice, oye, quiero un traje marrón ¿eh? de tres botones y tal, y no sé qué, no sé cuál. Quiero, quiero, pues, de pana, que estamos en enviarlo, quiero un traje de pana. ¿Vale? Y dice el, el, el artista, bueno, pues, sí, ya voy yo a crear un traje. Bueno, no, vale, está bien. Entonces, cuando va a recogerlo, pasa pues, con que el modesto, eh? el artista, hizo un traje verde, eh? en cuanto de fácil de pana, hizo de, de raso, y en cuanto de tres botones dos. Entonces dice el otro, cago en la mar, pero esto no es lo que yo te pedí, falla el favor de, de hacer lo que yo te dije, que llegue en color marrón y tal. Y el otro dice, oye, cuidado, que yo soy un artista y yo haceré lo que me pete, ¿eh? Estaría bueno que es mi proceso creativo yo me a hacer esto. A mí gusta mucho más esto. Tú no tienes ni puta idea, tengo la yo, ¿eh? Que soy el artista. Y, y entonces mi creación me lleva a hacer esto, ¿eh? Dice el hostia, me que sí, bueno, anda, vale, pues, pues qué te debo Entonces, no va a cobrarte 100 como el, como el sastre, ¿no? Como el artesano, Co cobraráte también el trabajo creativo que fizo. ¿eh? Entonces, pues, el mío cuesta mil. Entonces, en vez de pagar 100 al artesano, que te fizo lo que tú pediste y cuando no te conforme, te lo modificó, pagué, sí mil. Porque el motisto yo un artista, entendámonos, yo un artista. Y, también, ¿Y cómo se vas a, a comer? Si vas a comer a, a un, un chigre, un ch, el chigrero, que es un artesano, pues si tú dices, oye, ponme un pote, pues te rato un pote, con, con, con la sopa tatacocía, el, el, esos faves, el sochorizo, la morciella, les verces, Y tú dirás, coño, pues está bueno. O incluso a lo mejor dirás, oye, tráeme el salero que te soso Al que guste con mucha sal. Y, oye, pues el otro llevaráte para allá el salero y tal, y al acabar dirás tú, ¿qué se debe? Y, pues, qué sé yo, pues que te dé quince 15, 20 euros. ¿Eh? Por pote, vale. El, el chigrero, el artesano, el artesano de, de, de la cocina, de la comida. ¿eh? El que tiene un conocimiento de, de eh, para usar... de sus manos, de sus habilidades, para cocinar, es decir, el chigrero, el artesano. Pero ahí, amigo, como vayas a, a un sitio que lo fega un artista, un chef, que lo fega un chef, pues tú entrarás ahí y dirás, oye, ponme un pote. Y cuando te venga, habrá, vendrán un plato triangular, ¿eh? de, de 25 centímetros cada llevo del triángulo. Y en medio de todo ese espacio vacío, diáfano, pues habrá una patata cocida rodeada de, de, de, de una fava cortada en cuatro cachos, haciendo como una estrella y, y una espuma de berza verde. Y, y dírate, ala, aquí tiene el plato, y pote de ¿eh? Y tú dirás, pero qué mierda es esta. Y él dirate no, no, cuidadín, de mierda ninguna, que soy un artista. de la cocina y estoy en la mi arte esta ahí la manera en la que yo veo la que yo veo el plato la cocina tremendo tremendo y además ya no digamos a la hora de cobrar el chilerero el artesano pues cobra 20 euros por el plato pero llame o el chef el artista te va a cobrar 20 euros por plato cobrarte 200 ¿eh? por el soporte de construyo pues esto igual llega la diferencia entre el artesano y el artista eh, yo siempre dije que, mmm, que yo soy un, un artesano y que a mí me gusta mucho más la, la visión de, del artesano digamos que les cosas mmm, si yo considero que, que les tengo que hacer Faigoles, pero pero no les faigo pensando que las cosas que yo faigo son una maravilla y que no me digan a mí lo que tengo que hacer o dejar de hacer. No, no, para nada. Yo les faigo y ya está. Yo soy Beratésano. <risa> hearts. I don't think so. vos falo de Taylor Turden, Coño, aquí aquí todo el hombre diciéndonos que no somos el coche que conducimos, no somos el nuestro trabajo, no somos la que ponemos Esta era la nuestra vida. No se Interesante, verdad. pero after disaster can we be eso, no hay eso. ¿Eh? No trabajamos en trabajos codiamos, o No debiéramos trabajar en trabajos codiamos Para marcar cosas que no necesitamos Vendremos a ser la mierda cantante y sonante que dice, que dice Tyler. ¿eh? En la película y seguramente en el libro reconozco que yo, uno de los pocos casos en que la película lleva para mí una, una maravilla, ¿eh? un producto para atar en el altar y el libro lleva un infumable. No fue quien, no fui quien al hielo. ¿eh? El único caso hasta ahora, hasta el momento, ¿eh? Pero bueno, siempre intentemos, intentemos no estar sometidos a, a este sistema. A este sistema capitalista que cada vez es más socialista, ¿eh? ¿eh? Cada vez los poderes están viendo más como una suposición tradicional, capitalismo, socialismo, no. No, lo mejor y es juntar lo mejor de los dos. Lo mejor para ellos, lo peor para nosotros. Lo peor para la gran mayoría, lo peor para los pocos. ¿Eh? Vamos a seguir obteniendo beneficio. Vamos a seguir obteniendo beneficio de toda esta panda de emburreos. Vamos a seguir haciéndolos trabajar. ¿Eh? Vamos a seguir haciendo que, ¿eh? que que atenten con todos sus propios principios a cambio de ese maldito reforzador secundario. ¿Eh? Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Y por supuesto, vamos a poner medidas para para tenerlos absolutamente controlados también, como hacían los regímenes socialistas, como te lo hacen. Los chinos, los chinos son los que ellos saben cómo funcionan las cosas. ¿eh? Los chinos juntaron el, el, el socialismo con el capitalismo de maravilla, de maravilla. Los chinos venían del socialismo ¿eh? y entendieron perfectamente los chinos. A ver. Los dirigentes chinos, los poderosos chinos, entendieron perfectamente que podían juntarles dos cosas y que la coherencia no era absolutamente necesaria. Ahora los los del capital, los del otro lado, ¿eh? están también, están también entendiéndolo, hm, están también entendiéndolo, cada vez hay menos cosas que te han cada vez el socialismo ya más grande. Se propone la, miti, la militarización del trabajo en Grecia, los trabajadores que no vayan a trabajar, los bolivistas, eh, van a ser delincuentes, van esos delincuentes. Medida soviética, pues a lo mejor sí, Oye, eh, hay que aprender, hay que collar lo bueno de, de todas partes. ¿Nosotros qué podemos hacer contra eso? ¿Mm? Pues a lo mejor precisamente lo que tenemos que hacer y es seguir eh, intentando defender la nuestra voluntad por arriba de todo. ¿Mm? Cada vez hay más cosas que tan prohibís, hay más cosas que tan socializáis, cada vez hay más cosas que solamente puedes faceles como ellos te digan, que puedes faceles, no puedes faceles de ninguna otra manera, ¿Mm? acuérdate, tienes que votar, tienes que obedecer, tienes que vivir como ellos te dicen, donde ellos te digan, ¿Mm? hombre, de momento aquí no llegamos a Tobía, ¿eh? no llegamos a Tobía. A, a aquello de socialismo aquello de la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, no sé si después o no antes eh, fue igual aquello de que tenías que vivir en la casa que se te asignaba, tenías que tener el trabajo que se te asignaba ¿Mm? no podías escuchar no podías no podías tomar estas decisiones todo voluntad no llegara nada vez en la colmena ¿m? y tenías que hacerlo por el bien de la colmena al final ¿cuál el bien de la colmena? el bien de la bella reina ¿eh? el bien de los cuatro que estaban que estaban arriba bueno pues eso aquí ¿m? aquí estamos en ello aquí no te dicen dónde tienes que vivir pero si te dicen dónde está prohibido vivir ¿no? Si tienes. Hay poco, decía. Me que era más el que estaba muy muy indignado con este tema, el que hablaba Fuku, que se nos mete mucho por el chat esta noche, pero y Y es verdad que está que prohibido vivir en determinados sitios. Está prohibido que tú vives en el toprado Está prohibido que mangues allí una casetina, una caravana. Está prohibido, está prohibido. ¿eh? no podemos hacerlo todo está prohibido que trabajes, está prohibido que te ganes la vida ¿sí? porque otros eh, esos poderes, si estados social y estado socialista ¿eh? Eh, socialista al tiempo que capitalista pidete parte, pídete una parte para él, ¿eh? ese macarro del instituto como lo llamamos aquí en los tiempos de de aquel grandioso programa que fui acompañado por el por el mi amigo El Trovador, aquel de su programa que dedicamos al, al tema de la huelga de controladores, cuando se propuso en práctica esa medida tan socialista de militarizar el trabajo, ¿eh? de obligarlos a, a trabajar por el bien de la sociedad. Y la cuestión es que todo el mundo aplaudió, la sociedad aplaudió aquello, que aplaudan, que sigan aplaudiendo, ¿eh? Yo creo que aplaudieron lo mismo que aplaudieron los, los usuarios de, eh, de la T4 cuando los, los, los limpiadores abandonaron la huelga. ¿eh? Aplaudieron igual que los ciudadanos de Sevilla cuando cuando abandonaron la huelga los barrenderos. ¿eh? Aplaudieron igual que, que aquellos son los que ellos cortaron la autopista ¿eh? y vino la, la Guardia Civil y a base de hosties, eh, Espardió, quitó a los que taben, a los que estaban cortándola, aplaudieron, ¿eh? pero luego va, va a tocar ellos a, a ellos también, se llama así, verás bueno chavales eh, creo que, que voy a ver ya acabando eh, ya lo sé ya lo sé el programa es, que es más curto cada cada semana cada vez siéndolo mucho siéndolo mucho uno yo porque a ver porque hay que madrugar mañana no no lleva a trabajar no lleva a trabajar eh, tengo que reconocer que sí lleva a ganar un poquitín de, de reforzador secundario me decía no vos dicen antes que en la gente que nacimos el primer mundo no somos capaces de conformarnos con les cones necesidades reales y necesitamos necesidades queráes unos más y otros menos yo non voy a ser tan tan arrogante como para decir que yo soy de los que necesiten poques igual porque igual más que nada viene otro y necesita muchas menos que yo. ¿No sabéis la fábula de los sabios, ¿Mm? de aquel sabio que ya era tan probe, que nada más podía comer raíces y ¿eh? pasaba todo el día recogiendo raíces, tiraba les que parecía que no se podían comer y, y, y comíales los demás y se decía habrá en el mundo otro ¿eh? más triste y pobre que yo. Y al volverse, la respuesta yo, al ver que otro sabio iba cogiendo las raíces que la arrojó. ¿Mm? Bueno, pues eso, ¿eh? que hubiera sido un pie tremendo para pa una canción, si esto hubiera sido una, una radio comercial, eh, eso viene a ser un poquillín también lo que, lo que yo pienso, ¿vale? Eh, que que yo no, no puedo ser yo tan, tan chulo como para decir que yo soy de los que necesiten poques. En realidad creo que necesito muchas cosas, muchas más de, les, de las realmente necesarias. Eh, creo que quiero, quiero de a los que tengo alrededor, que no tengo mucha gente, préstame da ellos cosas que, que en realidad no necesitan, préstame da ellos necesidades creadas, préstame de ellos comodidad eh, de la que no tienen falta, ¿m? pero por embargo también eh, también me siento muy orgulloso de eh, dar yo siempre que puedo pues un poquillín de esas pocas cosas que se pueden eh, de esas cosas que no se no se reforzador secundario pero que por embargo me hacen sentirme bueno pues bien cosa que para un anedónico es verdaderamente importante porque oye pues sentirse bien oye No es fácil pa pa los que somos como yo, ¿eh?